Este espacio para prevenir justamente el consumo problemático de drogas que tienen desde la CCC. Vos、eh, sos una de las coordinadoras de ese espacio, ¿verdad?、Eh, sí, en realidad por ahí la mirada o por ahí como lo llevamos adelante es más horizontal, no、claro. si、s que coordinadora, pero、bueno. sí es que soy integrante del refugio, que、bueno. es nuestro espacio que、bueno, está en el barrio Pampa.、Ajá. Estamos funcionando más o menos desde enero、sí. en el barrio. Sí. Y bueno, como vos decías,、eh, por ahí la, es una casa de atención y acompañamiento comunitario, un programa de cedronar. Y、sí. lo que h a c e m o s es, entendemos que, que la prevención en las adicciones y del consumo problemático es a través de, bueno, de la cultura y el deporte principalmente. Es como un problema que nosotros impulsamos desde el movimiento de Ni un pibe menos por la droga. Bien. ¿Cuántas personas están este, colaborando allí con, el, con ese espacio, Sofía? Eh, bueno, en el espacio estamos、eh, trabajando, somos 10、eh, personas. 10 personas. Y.、Eh, contamos bueno, con un psicólogo, un a s i e n c i e n t a Y después el resto somos personas、eh, que, bueno, nada, mantenemos el espacio. Bueno, los placeristas que son fundamentales, que son los que dan las actividades、eh, culturales y deportivas. Sí, te iba a preguntar justamente, ¿qué tipo de actividades este, llevan adelante allí brindan?、Eh, mira, ahora estamos dando Eh, boxeo,、uh -huh. fútbol,、eh, nada mixto, femenino, masculino. Bien.、Eh, bueno, vamos, yoga,、eh, canto, guitarra. Bien. Y、eh, creo que no me o l v i d o ninguno más. Con eso s principalmente, y después, bueno,、eh, la idea de ahora en adelante ir planificando también. Eh, talleres más orientados al oficio. Bueno, ahora tenemos planificado uno de, bueno, de, para hacer velas aromáticas. Por ahí también viendo qué les interesa a los pibes y a las p i b a s que participan todos、claro. los días e e s p a c i o Claro, está perfecto eso de preguntarles qué es lo que les gusta.、Eh, porque si no, viste, surgen siempre esos talleres、eh, que imponemos por ahí y me incluyo. En muchos casos me ha sucedido de pensar en, en algo que. Que va de acuerdo a mi mirada y no a la de mirada de las personas que demandan. n o、eh, Sí, tal cual. Sí. sí más a los jóvenes, bueno, los jóvenes、claro. y a las jóvenes.、Sí. Eh, es fundamental bueno, saber qué, qué les interesa, qué es lo、claro. que quieren hacer. Claro, sin duda. Y, el espacio, d el refugio,、eh, está abierto todos los días. ¿Cómo funcionan? ¿Qué horarios? Funcionamos de lunes a sábado todos los días. Todos、eh, los bueno, días. de lunes a sábado, de, lunes a sábado de, a de, la, de 4 a 8 de la noche, perdón.、Sí. los miércoles a la mañana está la asistencia social haciendo, bueno, en, tiene que estar de g e s i ó n y de consulta. Bien. Y, a ver, la pregunta: ¿Cómo, ¿cómo llegan las pibas, los pibes al espacio? Si es que se acercan, digo, en forma espontánea. ¿Cuáles son las demandas? O tal vez a través de, de las madres, digo, y, y pongo en palabra esto de las madres, justamente porque son generalmente、eh, las que más, más se ocupan de, de estas cuestiones, ¿no? Cuando están las pibas y los pibes、eh, atravesadas por, por el consumo de, de, de sustancias problemáticas. ¿Cómo, ¿Cómo llegan hasta allí? Bueno, por ahí、eh, me parece que es un poco más complejo. Sí. ¿Me a c u e r d a En las t c por ahí, principalmente nosotros veníamos trabajando en Villa Germinal. Sí. Y por ahí lo que nos pasaba era esto, ¿no? Madres preocupadas por、claro. sus hijos, hijas.、Eh, que, por ahí lo que más les preocupaba era, bueno, el consumo. Sí.、Eh, bueno, esto de también que nosotros como joven, porque yo soy joven, tengo 24 años,、claro. eh, que todo el tiempo lo, lo, lo discutimos,、eh, bueno, la cultura del reviente, ¿no? Sí.、Eh, Que me parece que a las madres todo el tiempo les preocupa esto.、Mm. Eh, bueno, esta idea n o de dársela a la pera, etc. é t e、eh, r a Y bueno, como estas madres preocupadas que iban a la organización a, a, a, bueno, a consultar、eh, qué herramientas hay, qué, qué, qué, si la organización puede ayudarlas.、Claro. Eh, y me parece que ahí de ahí empezamos a discutir la necesidad de, de, de, de armar, bueno, de empezar a, a, a impulsar el movimiento ni un pibe menos en la pampa.、Mm -hmm. Lo veíamos todos los días, quizás por ahí la situación que más nos no, choqueó fue una piba que cayó al merendero, u、eh, a borracha, y, y que tenía 10 años. Y dijimos, bueno, esto ya me parece que tenemos que hacer algo como jóvenes. Nosotros, al refugio y e l movimiento Agarra Pampa, lo impulsamos principalmente de la juventud de la CCC. s、sí. eh, Que me parece que no, ten, nos debíamos a esa discusión y, y entendíamos que teníamos que hacer algo.、Eh, y bueno, y así surge, ¿no?、Eh, Eh, nos e n t e r a m o s de que estaban estos proyectos,、eh, este programa de Cedronar, que son las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, y、sí. eh, presentamos un proyecto de lo que p o r a h í contando un poco lo que veníamos haciendo en Villa Germinal y con las ganas de, de tener、eh, un, una casa también、eh, sí. propia del movimiento. Bien, fantástico.、Eh, y bueno, y ahora,、eh, por cuestiones、eh, nada, organizativas y eso, no. No pudimos seguir funcionando en Villa Germinal porque m estábamos d i o que e ocupando un espacio. El espacio del,、claro. Sí, el espacio de la CCC y que entendíamos que esta problemática tenía que tener un espacio propio. Claro.、Eh, y, y más concreto. Sí, y sí. ahí, bueno, surgió la posibilidad de ir al barrio Pampa, que igual la, la situación del consumo problemático está en, en, en toda la、lugar. ciudad, en、sí. todos los barrios.、Sí. Eh, pero que igualmente lo seguimos laburando en otros barrios. Ahora también lo estamos trabajando en. En el barrio Néstor Kirchner.、Uh -huh. eh, entonces, bueno,、eh, pero bueno, la casa, como su sede principal, es en, en el barrio Pampa.、Uh -huh. Claro. Y, y bueno, nada, después、eh, tiene mucho que ver que los, los pibes y las pibas buscan constantemente un lugar donde ser contenidos, donde ser, contenido, donde ser、eh, nada escuchados. ¿Cuántos y pibes y pibas se acercan ¿no? o, o, o están ahí eh, eh, eh, participando de las actividades? Bueno,、eh, en los talleres que están inscritos son、sí. aproximadamente 50.、Bien. Y después tenemos pibes que están instalados,、eh, uh -huh. que nosotros abrimos el espacio y empiezan a, a venir y, y no se van hasta que cerramos. Pero son pibes que van todos los días、eh, a que meriendan y van a los talleres, a todos los talleres. Y que、okay. y también, pues, medio que,、eh, esto que nosotros pudimos lograr hacer es que los pibes se sientan.、Eh, Que se a p r o p i e n del espacio. Claro, la pertenencia del espacio es fundamental. Tal cual. Sí, tal、eh, cual. Y Que ahí son más o menos 30 pibes. Bien. Aproximadamente. Es un número, Sofía, es、sí. un número importante. Y、um, ustedes trabajan, obviamente, desde la prevención, ¿no? Tratando、sí. de hacer lo que se puede. ¿Y vos sentís que el Estado está presente en los barrios en cuanto a, este, a esta labor? que Debería venir desde el Estado, ¿no? De trabajar desde la prevención con las pibas y los pibes, que eso lleva también a que las organizaciones sociales ocupen estos espacios porque el Estado está ausente. ¿Vos lo sentís así?、Eh, sí, sí, tal cual,、eh, lo siento así. Me parece que el Estado hoy no está presente、mm. porque además el consumo problemático y que me parece que existe y está, ¿Sí? eh, no se puede negar y que. Tiene que ver con que es la expresión de un montón de carencias、sí. y de problemas que atraviesan la, los jóvenes、eh, y que no tienen respuesta.、Uh -huh. tal cual. En eso se expresa el consumo problemático y pides y pidas que no que el, la única salida que ven es b、bueno, u el n o e consumo y, y, y bueno, nada, esto.、Eh, me parece que hoy los jóvenes,、no, por、pues、ahí charlando nosotros todo el tiempo, es bueno, no tenemos un lugar donde ser contenidos. Eh, las oportunidades son escasas. digo,、sí. Hoy, un joven que no sé, se quiere independizar, n o hablando por ahí de jóvenes más, más adultos que terminan en el secundario, etc. é t e、eh, r a Pensar en la vivienda propia,、no. pensar en un trabajo、eh, genuino,、uh -huh. eh, bien pago, es digo, ¿no? Es una utopía, ya creo yo, en、sí. este momento. Sí. Sí, sí, es, sí, es cierto. La falta de oportunidades, sin duda alguna.、Eh... Me parece muy, muy, importante, muy importante este espacio que han generado allí. Y bueno, Sofía, agradecerte estos, estos, estos minutos con tu tiempo, mujer.、Eh, decirte que, bueno, que sigas avanzando en, en, la, en la contribución que cada una y cada uno desde su lugar puede hacer. Me parece que en ese, en ese lugar donde, donde vos estás y están tus compañeras y compañeros,、eh, es un lugar perfecto. Maravilloso, donde, donde hay contención, donde hay confianza y reciprocidad, que es importantísimo en estos tiempos tan, tan duros que tenemos que, que vivir. Así que, bueno, agradecerte estos minutos, como te dije, y, y será hasta prontito, hasta cuando volvamos a hablar de, de todo esto. Gracias, Sofía. Bueno, muchísimas gracias, Mari, por el espacio. Al contrario, gracias a vos. Sofía o y a e r s u nos estaba contando lo que pasa en ese espacio que se llama Refugio.